17 minutos pasaron de las 8 de la mañana, bueno, la banda sinfónica de La Pampa presenta Islas de Fuego, se trata de la historia de la cacica María la Grande y el gaucho Antonio Rivero con música de Fernando Lerman y texto de Gabriel Lerman, participarán importantes artistas nacionales, que quiero que lo cuente él y también quiero saber cómo se están preparando eh, y que nos invite por supuesto esta cita que será el viernes 30 de septiembre y ya está en comunicación con nosotros Buen día, ¿cómo le va? Manuel Muchi, Jerez, director de la Banda Sinfónica de La Pampa. Bienvenido, gabi Torres te saluda. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días. Un gusto saludarlos y charlar con ustedes. Por favor, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, eh, Muchi, contanos eh, sobre esta nueva propuesta Islas de Fuego. Bueno, en particular, eh, muy interesante. Fernando es un compositor que trabaja habitualmente con nosotros y ya desde el año pasado él me había comentado la idea del proyecto, uh -huh. eh, teniendo en cuenta el, el, lo importante de este año por la causa de Malvinas, y es así que lo cristalizó junto a, a textos de, de su hermano en este este oratorio uh -huh. sureño que, que resume hechos históricos y que pone en escenas Eh cantantes eh y actores de muy importantes de la escena nacional sí. así es que bueno primero muy congraciados con que fernando eh nos elija sí. para, para para trabajar con sus obras y después con la expectativa natural que genera este tipo de, de eventos para nosotros. Tal cual, tal cual. Eh, Muchi, además, eh, <coughs> bueno, que de, de la participación, por supuesto, ¿no?, de, de la banda sinfónica, eh, van a estar participando eh, actores y, y con voz también, sí, canto sí, y percusión. Te comento, eh, sí. el, el, el, el staff completo eh, es con, bueno, obviamente con Fernando Lerman, uh -huh. Silvio Yondo, una... Mm. cantante con un extenso eh, currículum, también el actor conocidísimo Juan Palomino, mm. Daniel Verdebés y Leandro Calem Ese es el staff que, que viene a acompañarnos y y con el cual interactuaremos durante sí. toda la, el desarrollo de la obra sí. Sí, sí, sí. Eh, y será entonces el viernes 30 a las 21 horas en el auditorio del Medasur, ¿no? Así es. Y con entrada gratuita. Claro que sí, como siempre, como, como nuestros, siempre, todos nuestros espectáculos son eh sí, con señor. gratuitos. Sí, señora, sí. Eh, y ahí sí. eh, déjame que cuente que hay datos sí. que son muy importantes que no debemos omitir. Mm. Esta es una coproducción porque mm. está también involucrada la Secretaría de Cultura de Nación junto con la Secretaría de Cultura de La Pampa, que es el organismo del cual dependemos. Sí. Equivale a decir que, bueno, desde ese lugar eh, también muy congraciados con que eh, la mirada nacional también uh -huh. esté puesta en un organismo de, del interior y sí, si sí, me imagino me imagino eh, mucho y bueno eh, está ahí hecha la invitación para, para el viernes 30 de septiembre a las 21 horas y bueno me imagino como siempre que, que la gente lo, los va a estar acompañando y bueno va a haber que ir tempranito no para disfrutar eh, de esto que se viene de esta presentación que se viene islas de fuego así es como vos decís y si y si cabe un, un, un adelanto uh -huh. respecto de la música y sí. eh, Bueno, es exquisita desde el punto de vista estético porque tiene ribetes eh muy emotivos, mm. trágicos, de acuerdo al relato que claro. va sucediendo, pero pero es bien nuestro, es bien nacional. Fernando es un compositor que se destaca por por por tener en enraizada en su conciencia mm. de compositor lo que somos como argentinos. Equivale a decir que eh, aire de triunfo y eh, chacareras eh, es decir nuestro folclore en esencia estará sí. plasmado en la música y, y en cuanto a la constitución eh, mm. obviamente el eje temático está asignado por lo que mencionaste al principio mm -hmm. y son 10 números eh, correlativos sí. y que quien quien mm, a, a, a mi flor de piel y esto me hago cargo en la sí. en, en lo que estoy diciendo de, en la interpretación no da no da respiro al relato por por la intensidad, imagino, y también sí. por los momentos que mm. plantea la música mm. sí, eh, sí, sí bueno es es una simple apreciación de de de lo que me está pasando en este momento con mm. preparar la obra y, y estar junto a, a nuestros músicos abocados y, y tratándonos de, de imbuirnos mm. en, en, en lo que tenemos que hacer y también un dato no menor es que mm. mmm, ya la próxima semana, ya el martes estará Fernando aquí para, mm -hmm. para trabajar junto a nosotros y sí. sobre todo eh, poner en... Mm poner todo en su lugar hay algo que es muy importante en el trabajo que se hace con los compositores que los mm. podemos tener en escena junto a nosotros sí. que es que siempre dialogamos y de acuerdo a, a las posibilidades y de acuerdo a lo que se imaginó eh también podemos ir concertando momentos eh eh probando otros no claro, eh, sí, de que sí. que funciona que funciona mejor, mm. pero fundamentalmente eh, es una hermosa construcción en en lo cual siempre está vívida la, la interpretación, que es lo como interesante para un músico, ¿verdad? Y sí, y sí, totalmente, totalmente. Aparte me imagino que surgen cosas buenísimas y más eh, con el trasfondo de, de esta de esta gran historia también, es eh, lo que vos relatás, ¿no? Eh, así sí, que va, va sí. a estar buenísimo. Muchi, toda la mer, todos los éxitos que seguramente así serán. Y antes de despedirte también eh estuve siguiéndolos porque estuvieron con, con el mes de, de las infancias, ¿no? Ahí a pleno también lo veía que me encantaba ver a a los niños y a la niña disfrutando de la banda sinfónica. Sí, afortunadamente estamos con, con linda programación sí. y mucha actividad aquí también en el interior, equivale a decir que mm. la verdad que en ese aspecto estamos todos muy muy contentos y, y, y disfrutando de, de hacer programas de conciertos interesantes. Sí, sí, sí, totalmente. Muchi, muchísimas gracias por, por tu tiempo, siempre es un placer conversar con vos, te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes por estar atentos siempre a nuestra actividad. Por abrazo. favor, abrazo.